Cuentos de hadas españolas El pájaro de la verdad Érase una vez un pescador Que como siempre arrojó su red al río Esperó pacientemente en su bote Almorzando cuando de pronto Escuchó un curioso sonido Mientras esperaba junto al río Vio una cuna hecha de cristal Que bajaba río abajo Directa hacia su bote El pescador extendió la mano Y agarró el pequeño paquete, dentro del cual vio la seda más fina que jamás había visto La apartó y vio las caras de dos hermosos bebés El corazón del pescador se llenó de ternura y se llevó a los bebés a su casa Querida, mira lo que he encontrado hoy en el río ¿Dos bebés? Ya tenemos cuatro hijos que alimentar Entonces, ¿qué hubieras preferido que hiciera? ¿Dejar que se ahogasen en el río y que muriesen de hambre? Es verdad. Bueno, si tenemos suficiente comida para seis, tendremos suficiente para ocho. La comida siempre era abundante en la casa de los pescadores. Y pronto los dos bebés crecieron y se convirtieron en un niño y una niña muy hermosos. Tan gentiles como sabios y tan educados como justos. Pero los otros niños no eran muy amables con ellos y con frecuencia les decían cosas malas. ¡Vuélveme mi muñeca! ¡Mi padre me la regaló a mí! Pero dijo que podríamos compartirla. Pero él no es tu padre, ¿verdad? ¡Te encontró en el río! ¡Vete a jugar con tu cuna de cristal! ¡Eso es lo único que te pertenece! El hermano y la hermana a veces se cansaban tanto que se iban al bosque para estar solos. Allí cogían el pan que habían guardado de su desayuno... Y se lo daban a los pájaros Que a cambio, les enseñaban muchas cosas Como el idioma de los pájaros Las formas de vivir en el bosque Y cómo cantar Una noche, después de que los otros niños Hubieran sido especialmente malos con ellos El hermano y la hermana decidieron una cosa No importa cuánto lo intentemos Simplemente, ellos no nos quieren Y eso pone a papá y a mamá en un aprieto ¿No crees que es mejor que nos vayamos? Papá y mamá irán a la ciudad mañana. Nos iremos cuando se hayan ido. Entonces, ese día cuando el pescador y su esposa se fueron al pueblo, el hermano y la hermana salieron de la casa hacia el bosque. Caminaron durante tres días y al caer la noche se encontraban muy cansados. De repente vieron una cabaña en la distancia. ¡Mira, hermana, allí! Deberíamos ir a ver Podríamos refugiarnos ahí Fueron a la cabaña y llamaron Pero no había nadie ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, mira, ahí tenemos un banco Por lo menos podremos descansar durante la noche Así que se acomodaron en el banco para descansar Pero ninguno de ellos pudo dormir Mientras se hacían despiertos mirando la luna y las estrellas De repente escucharon algunos sonidos Oyeron una gran charla en los árboles cercanos. Y como sabían el idioma de los pájaros, podían entender lo que estaban diciendo ellas. ¿Has venido aquí desde la ciudad? ¡Dios mío! ¿Cuándo pensaste en tus pobres amigos del bosque? Bueno, necesitaba un cambio de aires. He estado resfriada últimamente. ¿Las aves también se resfrían? ¡Shh! ¡Escucha! ¿Y qué es lo último que ha pasado en la gran ciudad? Oh, como de costumbre, el rey se sigue sintiendo muy triste. Nada parece darle consuelo y paz. Debe haber sido muy duro para él que la reina y sus hijos se hayan ido. ¡Oh, no! ¡Ella no se ha ido! ¡Ha sido encerrada en la torre! ¿Qué quieres decir? Bueno... La verdad es que yo no lo he visto Pero conozco a un viejo cuco que vive en el jardín del palacio Adelante, cuéntanos lo que escuchaste <ríe> Como sabéis, el rey se casó con una hermosa mujer de la que se había enamorado Sí, por supuesto Pues veréis, la doncella era tan sabia como hermosa Y el rey la amaba muchísimo Ella descubrió que algunos funcionarios y ministros del palacio le estaban robando al rey Y ella les denunció ¿En serio? ¡Sí! Pero esos funcionarios corruptos se enteraron Y cuando el rey se tuvo que ir a la guerra Arrestaron a la reina y la encerraron en la torre ¿Y el príncipe y la princesa? Se llevaron a los gemelos, los pusieron en una cuna de cristal Y los dejaron flotando en el río El cuco dice que lo vio él mismo En el momento en que el hermano y la hermana escucharon lo de la cuna de cristal Pensaron en la cuna en la que habían sido rescatados flotando en el río, cuando el pescador los vio y los llevó a su casa. ¡Vete a jugar con tu cuna de cristal! ¡Eso es lo único que te pertenece! ¿El rey no intentó encontrarlos? Aparentemente, los funcionarios corruptos le dijeron que, por temor a la guerra, la reina había huido con los dos niños. El rey ni siquiera sabe que su esposa está encerrada en una torre. ¿Qué pasaría si el príncipe y la princesa regresaran al palacio? ¿Los reconocería el rey? ¿Tú hablas nuestro idioma? Sí, lo hablamos Algunas aves como tú tuvieron la amabilidad de enseñarnos ¡Ah! Esa cuna de cristal de la que estabas hablando Bueno, nos metieron en la cuna y nos arrojaron al río Donde un pescador nos encontró ¿Significa que sois el príncipe y la princesa? Bueno, mira sus encantadores modales Por supuesto que lo son ¿Pero quién les va a creer? ¿Cómo van a demostrar quiénes son ante el rey? Hay un pájaro El pájaro de la verdad El único pájaro en todo el mundo Que puede hablar el idioma de los hombres El pájaro es conocedor de cada verdad en el mundo Solo él puede ayudaros ¿Dónde podemos encontrarlo? Hay una bruja que vive en una cueva en la montaña púrpura. Ella os dirá el camino al castillo. Al castillo de ir y nunca volver donde el pájaro está cautivo. Pero, antes de entrar al castillo, hablad con el búho que solamente os dirá una palabra. ¡Cruzar! Muchas gracias. Haremos lo que sea necesario para volver con nuestro padre Entonces, el príncipe y la princesa fueron al bosque Estaban tan felices y ansiosos por conocer a su padre y por liberar a su madre Que se olvidaron del hambre y del cansancio Y siguieron caminando Finalmente, llegaron a la cueva en la montaña púrpura Donde vivía una bruja Y llamaron a la puerta se atreve a venir aquí a estas horas tan intempestivas? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es lo que estáis haciendo aquí? Necesitamos saber el camino al castillo de ir y nunca volver Ah, ¿es eso? Podréis ir mañana por la mañana Hasta entonces, ¿por qué nos acostáis al lado de mis lagartijas? Eh, gracias, señora Pero realmente queremos ponernos ya en marcha Está bien, yo os mostraré el camino solo si me traéis el agua de la fuente de muchos colores, que está en el patio del castillo Por supuesto, señora Entonces, la bruja les dio un frasco en el que llevar el agua de la fuente de muchos colores y envió a su perro para llevarles al castillo ¿Dónde está ese búho? Los pájaros nos dijeron que hablásemos con él antes de entrar al castillo. Justo entonces, escucharon un sonido. ¡Cruzar! ¡Cruzar! ¡Es el búho! ¡Buen búho! Necesitamos entrar al castillo de ir y nunca volver. Nos dijeron que hablásemos contigo antes de entrar. ¿La bruja os ha mostrado el camino? ¡Sí! ¿Y os pidió que le llevaseis agua de la fuente de muchos colores? ¡Sí! No hagáis eso. Llenad el frasco de la bruja con el agua del manantial que fluye junto a la fuente de muchos colores. Después, entrad. Allí veréis un aviario con todo tipo de pájaros, cada uno de los cuales os gritará que es el auténtico pájaro de la verdad. Pero el verdadero pájaro de la verdad estará en una esquina. Es una paloma plateada. Haced todo esto rápido, ya que un gigante viene aquí todas las noches a instancias de la bruja. Gracias, buen búho. Entonces, los niños hicieron exactamente lo que el búho les había dicho. Llenaron el frasco de la bruja con el agua del manantial y entraron en el aviario donde los pájaros gritaban ¡Soy el verdadero pájaro de la verdad! ¡Mentiroso! ¡Yo soy el pájaro de la verdad! ¡No es así! ¡Soy yo! ¡No! ¡Soy yo! Los niños vieron al verdadero pájaro de la verdad lo cogieron suavemente escaparon del castillo y llegaron a la cueva de la bruja Así que entonces habéis encontrado al verdadero pájaro de la verdad, ¿eh? ¿Y dónde está el agua de la fuente de muchos colores? Convertíos en lagartos, los dos Pero en lugar de convertirse en lagartos, el príncipe y la princesa comenzaron a brillar Y se hicieron fuertes, ya que el agua de la fuente siempre hacía el bien Al ver esto, todas las criaturas en la cueva se fueron Y la bruja se escapó Y nunca más se le volvió a ver Los niños fueron al palacio Pero los ministros malvados no les dejaron entrar No podemos mostrarles el pájaro de la verdad Si lo hacemos nunca nos dejarán entrar Simplemente les diremos que queremos ver al rey ¿Qué estáis haciendo vosotros dos aquí? Queremos conocer al rey Tenemos un pequeño regalo para él ¿Cómo os atrevéis a molestar a nuestro rey? ¡Fuera! ¡Marchaos! ¡Vamos! Pero el pájaro de la verdad salió volando de la bolsa y fue directamente a la habitación del rey y a través de la ventana se lo contó todo. Así es. Tu querida reina está encerrada en esa torre y tu príncipe y tu princesa te están esperando a las afueras del palacio. El rey salió corriendo y abrazó a sus dos hijos. Los malvados ministros fueron arrestados Y la reina fue liberada de la torre. El rey recompensó generosamente al pescador y a su esposa por su amabilidad. Y desde entonces, el príncipe y la princesa vivieron felices para siempre con sus padres.